Preocupación y de caos a ratos, preocupación porque el paro se nos hizo presente y desde el día de antier los campesinos de Cajamarca, unos los primero los del Cañón de Anaime y de ayer ya un grupo mayor han hecho presente en el casco urbano del municipio masivamente eh, exigiendo que el gobierno nacional les atienda a sus pretensiones Y además eh, tomándose la vía pública una cantidad superior a los mil campesinos, en la mañana de hoy el más tipo 4 o 5 de la mañana despejó la vía mm, utilizando la fuerza, en ocasiones yo creo que muy desmedida y eso exacerba los ánimos y disgusta a algunos campesinos. Y eso ha hecho que el pueblo esté en tensión, el comercio es totalmente cerrado, la vía pública otra vez cerrada, y pues estamos preocupados. ...mirando que el gobierno nacional mire para Cajamarca, para Tolima... ...que el departamento nos acompañe... ...afortunadamente el gobierno nacional el departamental a través de la Secretaría de Gobierno... ...nos ha enviado señor secretario para ayudar a, a solucionar el problema... ...también solicité la presencia de la Defensoría del Pueblo... ...unos funcionarios y otros abogados para que defiendan los campesinos... ...que fueron detenidos en la mañana de hoy a efecto de que se obtenga su libertad lo más pronto posible y esperando en que la marcha si, que va a seguir presente como parece ser se haga en forma pacífica con el acompañamiento de la Administración Municipal porque entendemos que las pretensiones de los campesinos de Cajamarca y del país son totalmente justas y deben ser atendidas por el Gobierno Nacional. ¿Y cuánto, cuál ha sido como... El... En, en cifras, cuántas tractomulas qué establecimientos han dañado como cuáles son las cifras de los daños que hasta ahora se presentan pues el vandalismo no ha sido tan amplio en nuestro municipio tengo entendido que en este momento están quemando una mula una tractomula por el lado unos tres kilómetros arriba del municipio de Cajamarca y algunos vidrios rotos que pasan de largo pero que no sabemos exactamente cuántos son ojalá ese vandalismo que no es de los campesinos que son algunos infiltrados violentos, eh, no se siga presentando. ¿Cuántos manifestantes hay alrededor de Cajamarca, más o menos? Eh, tengo entendido que hay alrededor de 2.000 campesinos que hacen presencia en diferentes focos. La mayoría estuvieron presentes ayer sobre la vía Armenia kilómetro 1 kilómetro 2 y otros que vienen del Cañón de Anaime y otros que vienen de otras veredas que quieren hacer presencia en nuestro municipio para mostrar al gobierno que sí, que estamos en paro. Gracias, alcalde. Bueno, vale.